Pues esta tarde se inaugura en Sabaldi un bueno una oferta de productos no comercial, digamos, de material no comercial, eh, que viene de la mano de, de, de tres distribuidoras, pues precisamente pues eso, no comerciales, como son Neguski Banaketa, Caracol y Sorrincale. Tenemos a, bueno, un componente de cada una de estas distribuidoras en nuestros estudios, a quienes vamos a ir saludando y vamos a ir comentando. Eh, Diego de Gusquio Anaketak, egunon. Bueno, egunon. Iker Sorgincale, Egunon. egunon y Asier de Caracol, Egunon. Oh, Bueno, pues igual por ir empezando, creo que si no me equivoco la más veterana será Gusky que eh, Diego cuéntanos un poquito, Por luego hablaremos de lo que es lo que se inaugura hoy, pero bueno, un poquito de, de vuestra trayectoria, de dónde sale Gusky Banaqueta. Pues eh, nosotros, yo en principio entré, en... no entré al principio, pero. Pero el principio de Búsqueda pues eh se situaría más o menos en el 91-92, eh, de cuando existía el Orechea. Empezaron Tina y Poto, y empezaron, pues, eh, según me ha comentado Tina, pues eh, ella empezó un poco a adquirir material y así, pues por ella y por la gente que a su alrededor se movía un poco, pues con intercambios y así y y un poco con pues con el objetivo de pues de transmitir una cultura distinta igual no de la de la comercial o de lo que se puede oír en en las distintas radios eh, más comerciales no sí. y y eso pues empezó ella a a tomar contactos con con destruye fobia y Y, y potencial hardcore que podían ser las las distribuidoras igual más acordes a lo que a lo que ella quería un poco realizar y, y, y poco a poco poco a poco pues fue fue funcionando de ahí pasaron a a, a Egusqui, Ratia que era donde tenían el, un pequeño almacén y donde guardaban todo el material conforme va conforme fue creciendo y así y y de ahí de la tía, y pasaron a, a al Gasteche Euskalhai, cuando se ocupó entonces ahí se, se abrió en la segunda planta un un local pequeño donde pues la gente acudía y a pues a adquirir bien CDs, camisetas, fanzines, libros Pues un uh -huh. poco de, de esta cultura uh -huh. Y después de Euskal Calhai, ¿dónde habéis estado estos años? ¿Dónde uh -huh. estáis pues ahora un... mismo? Nos acogieron a Ozotegui En la chantrea Y, y ahí andamos Lo que pasa que, que bueno, A Ozotegui queda un poco más a desmano y, y a la gente le cuesta mucho bajar hasta ahí uh -huh. Pues bueno, ese es un poquito a grosso modo el repaso de Busquio Anáqueta, vamos con Sorguincale de Cizur, eh, Iker, ¿qué, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál, ¿Cuál es vuestra historia, vuestra trayectoria como distribuidora? Bueno, surge ahora justo hace 10 años en Cizur, fue un poco una forma de darle salida a un grupo de chavales que nos juntábamos un poco pues por afinidad, por un poco todos andábamos en torno a las ideas libertarias, a la contracultura y al punk. Y bueno, por un poco darle salida a esas inquietudes, pues fuimos pensando cómo crear un colectivo algo, pues, para mostrar eso que teníamos dentro y que queríamos un poco sacarlo de cara al pueblo, trabajando más que todo para Cizur y para mover todo eso por Cizur. y Con el ejemplo que teníamos de Gusky Banaketak, con la distribución anticomercial y tal pues empezamos creando una distribuidora luego surgió el proyecto de una biblioteca libertaria que es un proyecto que también hoy día sigue y bueno pues luego han seguido surgiendo salió la Sorgingawa también como una forma de un escaparate en el que mostrar qué es eso de la distribución anticomercial y los movimientos antiautoritarios Y luego, pues eso, hemos ido desarrollando jornadas y actividades que hacemos durante el año, pues así, un poco sin ninguna periodicidad ni nada, pero intentando que cada año, pues, hagan cosillas. Hemos tocado palos la liberación animal, el trabajo autogestionado, la apostasia, fue la última jornada, así que hicimos. Y, bueno, ahí intentando trabajar un poco para lo que es Tizur y, bueno, Iruñerría y también, pero centrándonos un poco en la gente del pueblo... El Gasteche, Esparru y tal. Uh -huh. Ahora mismo estáis situados allá mismo, ¿no? En Cizur. ¿Tenéis vuestro propio local o estáis en el Gasteche? Sí, cuando? no. Tenemos un local en lo que es el recinto de Chotnas donde se suele poner el recinto de Chotnas al lado de Roquechea. A algunos uh -huh. le sonará ese local de ensayo que lleva ya 15 años, este año que viene hace 15 años. Y bueno, ahí abrimos los lunes de 5 a 8... Para el que se quiera acercar Y bueno, está a disposición la biblioteca libertaria La distribuidora anticomercial Y ahí nos pueden encontrar uh -huh. pues Volvemos ahora con Asier de Caracol Que igual es la menos conocida aquí en Iruñerría Pues cuéntanos un poquito de, de dónde surgís vosotros Y dónde estáis situados, Asier eh, Caracol Bueno, es una distribuidora de Lizarra Y empieza Como un proyecto Del colectivo Última Alternativa La alternativa sería un colectivo libertario, entonces ver la necesidad de, de que o sea, que en Lizarra no, no hay ninguna, ningún sitio donde poder comprar eh, material anticomercial y entonces eh, se crea el proyecto de, de crear una distri para, para esa necesidad. Entonces eso se crea hace tres años y eh, al ver que se quedaba solo en, en el propio colectivo, este año se decide crear una, una distribuidora ya aparte del colectivo, que sería Caracol Banaqueta. Entonces, eh, nuestra nuestra idea es pues acercar ese, todo ese material anticomercial a, a Lizarra, y, eh, a Lizarra Aldea, y para ello pues eh, nos juntamos eh, todo, eh, todos los jueves a partir de las seis en, en el Gasteche de Piñupe, en el Gasteche de Lizarra, Y, pues, además, pues nos movemos en diferentes conciertos que se pueden hacer en Isarraldea, pues, con la, con la distribuidora. Vale, pues ahora también eh, habéis venís los tres, de hecho, a la entrevista y, bueno, lo que hablábamos antes, ¿eh? en Sabaldi se va a abrir un, un espacio, digamos, en el que creo que habéis decidido juntar vuestro material. No sé, contarnos un poquito qué es esto, eh, por qué habéis tomado esta decisión y, y bueno, eh, no sé, qué vamos a encontrar allí, dónde os vamos a encontrar, en qué horarios. Pues, en principio... Eh veíamos que, que a la gente le costaba mucho moverse a pues igual a Ozotegui o a Cizur o, y a lo mismo entonces eh, al final eh, internet ya sí es un arma que que sí que viene muy bien para según qué cosas pero al final pues como que que a la gente le, le la deja más quieta igual en casa o a la gente le cuesta más salir, moverse entonces dijimos, oye pues al igual nos juntamos ya no solo por hacerlo de Zabaldi y por abrir el espacio nuevo entre las tres, sino ya eh, como intentando funcionar un poco entre entre las tres, pues hacer cosas nuevas y, y dándole un poco de vidilla a este mundo y, y al final surgió la idea un poco de comentar a Zabaldi a la gente de Zabaldi a ver si a ver si les interesaba un poco eh, pues abrirnos un espacio a las distris y les pareció bien y, y nada, y, y a ver qué, qué onda, a ver si funciona uh -huh. Comentabas el tema de Internet, ¿cómo habéis notado? Porque claro, en la evolución de, que, de los que lleváis ya varios bastantes años en esto, pues imagino que habréis notado también evolución, ¿no? Aparte de los espacios físicos, no sé si se, se nota que la gente se acerca menos, claro, se consiguen más cosas pues descargando telas de Internet, pero también los grupos se, se lo siguen currando, se siguen sacando sus, sus discos en, en formato físico, digamos, ¿no? ¿Cómo veis todo eso? Sí, bueno, ahora con Internet se tiene más a, más acceso a la cultura y es más fácil distribuir y que le, a la gente le lleguen los grupos. También igual hay una saturación de información y de material que a veces igual hace más difícil a la gente discriminar, ¿no?, lo que la paja del grano se podría decir, pero... También es verdad lo que tú dices, que los grupos tienen la necesidad de, de seguir sacando su material y al final grabar un disco y sacarlo en formato físico, eso sigue teniendo unos gastos. Y al final las distribuidoras anticomerciales no buscan un beneficio económico en su actividad y entonces... Se podría decir que en, una, en parte pues, nos beneficia el hecho de que con Internet se consiga mucha más difusión de toda esa cultura, porque al final ese es el objetivo. Pero tampoco hay que perder de vista que, que eso, que al final pues, sacar un disco adelante, que un grupo grave, que tal, que conlleva unos gastos y que esos gastos hay que cubrirlos. Y, y bueno, de vez en cuando pues, está bien que la gente tenga acceso a esa cultura, pero bueno, también una conciencia de que. En los movimientos anticomerciales no pasa nada, de vez en cuando apoyar comprando algún disco y tal para que todo esto tire, tire adelante y se pueda seguir ayudando a grupos a sacar su material y, uh -huh. y tal. Hablamos de eso, de música, pero bueno, contarnos qué tipo de material es el que vamos a encontrar, en, en, bueno, lo que soléis tener en vuestras distribuidoras y a partir de ahora también aquí en Sabaldi, qué, qué material vamos a encontrar o qué cositas destacaríais. Pues no sé, de Caracol encontraremos grupos de Risaraldea, aldea, que normalmente esos grupos no no, se podrían encontrar en otra cualquier tienda. Y yo creo pues que más o menos ese es un poco el, ¿no? el material que vamos a encontrar ahí, es el material que no se encuentra en una tienda normal de música. ¿No? Cuando vas a una tienda de música pues todo tiene un filtro de largae o... entonces es un material muy concreto. Entonces nosotros lo que vamos a, ¿no? eh, vamos a ampliar todo ese material a grupos mucho más locales y que tengan, sobre todo, una, ¿no? que no sean comerciales. Uh -huh. Luego nosotros también, pues eso, al final me de, no es solo música o, o grupos, sino pues a colectivos, está abierto a colectivos que... Pues que saquen cualquier tipo de material, pues desde camisetas hasta fanzines, libros, pues incluso eh, nosotros eh, hemos llegado a tener y tenemos pues material hecho por presos y así, y entonces pues pues un poco está abierto a, a muchas cosas al final. sí. Eso es así también. Las distribuidoras surgieron también como una forma de dar cobertura a los colectivos, para que muchas veces esos materiales que se quedan apalancados y que una gaste hace una camiseta y al final se queda en el almacén o lo que sea, pues ahí tienes un espacio físico en el que ofrecerlo y que la gente ya sabe que ahí lo va a encontrar. Entonces nosotros estamos abiertos a... Sí, que quitando igual determinados bares, ¿no? Cada vez es más difícil encontrar sí. ese tipo de material y, bueno, está bien tener un, un lugar de referencia, sí. Eh, no sé qué tipo de gente se acerca hasta vuestras distris o, y, qué, y qué buscan. Hombre, pues sobre todo gente joven, ¿no? Gente jovencica y estudiantes y luego pues gente también que, pues, que siempre desde joven ha estado así muy involucrada con, con este mundillo así de de la contracultura y de entonces eh, no sé gente también inquieta de, con nuevas ideas de de cultura y de y de ideas políticas y y así uh -huh. Comentarnos ahora eso, ¿eh? en qué horario vais a estar en Sabaldi, qué día, y luego, igual también, pues cada uno también, pues recordar ¿eh? dónde, o sea, en vuestros respectivos lugares, pues también en qué horario o dónde os podemos encontrar. Pues, por ejemplo, en abrimos en Autotegui... Eh, creo que es la, la Gela 3, número 3, y abrimos los lunes de, de 7 a 9 y los jueves también de 7 a 9 luego en principio en, en Zabaldi abriremos pues eh, el primer y el tercer martes de cada mes claro, luego todo depende de, de que Zabaldi igual eh, o en el espacio de Zabaldi se, pues surja alguna actividad y según, claro si si es en, en un martes o pues se cambiaría o, pero en principio el primero y el tercero Pues, por ejemplo, en diciembre empezamos el, el 14, pues porque uh -huh. el, el primer fin de semana tocaba con el puente y, y por no trastocar un poco, como en los puentes la gente se mueve más y así, uh -huh. vamos a abrir el, el 14 y el siguiente, el, uh -huh. fin de, el siguiente martes. Eso. De acuerdo, pues en, en chavaldi eso y Sorrincale cuando estáis ahí. A Calé y ya ha dicho antes que eso, que tenemos el local junto a Roquechea, donde el espacio de Chotnas, y, y bueno, abrimos en principio, ahora solo estamos abriendo los lunes de 5 a 8, y bueno, pues eso, que animamos a todo el mundo que se acerque, que está la distribuidora, y que también, sobre todo, queremos insistir, que está la Biblioteca Libertaria, que estamos intentando ampliar cada vez más el número de libros que tenemos y que también estamos abiertos a que la gente proponga oye, mira, que he visto este libro que es interesante y que nosotros en la medida que podamos pues vamos a intentar atender esas propuestas y que ahí estamos para todo el que quiera. Uh -huh. De Caragol, cierto no, Pues como he comentado antes, eh, se, bueno la distri se pone en el Gasteche Piñupe de Lizarra todos los jueves eh, a partir de las seis y bueno además aparte de la distri esos jueves también son jueves socioculturales y suele haber diferentes actividades uh -huh. no pues ya eso hoy esa inauguración pues contarnos el horario y, y bueno y si va a haber algo especial el canapés o algo preparado <risa> pues sí esta tarde <risa> a partir de las seis eh, prepararemos una meriendica así de apertura para pues animar un poco más a la gente a que se acerque y Y, y sobre todo, pues eso, pues que vengan con las mentes abiertas para, pues para ver un poco el material que tenemos y, y incluso, pues si se animan a participar o lo que sea, oye, estamos abiertos a todo Pues ahí está, ¿no? El contacto directo también con, con vosotros Eh, pues nada, agradeceros a los tres de haber estado aquí así a Eriker, Diego y esperamos también estar en contacto más adelante a irnos viendo cómo va todo esto o cuando hagáis alguna otra cosita os tendremos por aquí, Míasker que... vale, Agur